Al señor José Miguel Tejero, de la cadena Colmundo Radio, queremos preguntarle cómo le parece este evento FOME que Nissan Record. Bueno, pues es de verdad un honor para Colmundo Radio estar presente hoy en, en este evento、eh, de magnitudes、eh, realmente ilimitadas. Sabemos que、eh, ya lo conocen en, en Venezuela.、Eh, pues es importante que, que se siga difundiendo. Y pues mirar todos estos automóviles que son realmente clásicos es un, es un gusto. Es,、eh, de verdad, felicitaciones al pueblo fomequeño porque están haciendo un gran trabajo.